Radio del Clara. Día a Día. Hola, hoy a... hoy estamos aquí en un nuevo programa de Día a Día. Mi compañera Inara va a hablar sobre los instrumentos del tiempo. Buenos días. Buenos días. Eh, yo me llamo Inad y como bien nos ha dicho mi compañera voy a hablar sobre los instrumentos del tiempo. El pluviómetro. Sirve para medir la cantidad de agua que cae en un día. La veleta. La veleta sirve para saber para dónde va el viento, el norte, sur, este o oeste. El anemómetro. Gira sus aspas y mide la velocidad del viento. ¿Y el termómetro? El termómetro sirve para eh, medir la temperatura y saber qué tiempo va a hacer. I was looking to see in Y esto ha sido todo. Hasta la semana que viene.